Buenos días, ¿qué tal Pablo? Buenos días a todos. Bueno. Bien. Eh, ¿todo bien? sí. sí, sí, todo bien, muy bueno. bien. Eh, a ver, contanos de esto, estos hallazgos, eh, bueno. Mónica, cómo, cómo, cómo fue que, bueno, me imagino que ustedes desde el principio están supervisando estas excavaciones. Claro, bueno, te comento, como le decía a, ayer cuando me contactaron, que no, yo no estoy en este momento en el campo trabajando, uh -huh. eh, que los que están trabajando en este momento son arqueólogos digamos, eh, independientes que fueron contratados por la empresa licitadora que es Techint, la, sí. la ganadora de la licitación, eh, que no son de mi eh, equipo directo de trabajo, pero sí me van manteniendo más o menos al tanto de los avances. Nuestro equipo estuvo eh, realizando la primera etapa de la evaluación de impacto eh, antes de que se iniciaran las obras de, de la construcción del gasoducto, ¿verdad? Uh -huh. Esto fue en marzo, entre marzo y abril del año pasado. Eh, eh, bueno, que ellos estu estuvimos en el campo siguiendo la traza de lo que iba a ser, eh, digamos, la obra del gasoducto entre Casa de Piedra y aproximadamente la reforma. Hasta allí, hasta allí llegamos, pudimos llegar en estas primeras... Este, digamos, evaluaciones. Uh -huh. eh, y en este momento, bueno, han continuado, por lo que me eh, enteré, sí. eh, hasta la zona de General Hacha, eh, y ahí en la zona del Obrador de General Hacha y cerca de la Reforma es donde se localizaron estos sitios. Uh -huh. Lo que te puedo contar es que toda esta zona eh, es, eh, digamos, factible de ser Este, digamos, evaluar que lógicamente porque en todos estos puntos sobre todo en aquellos que tienen relación con algunos eh, afluentes de agua eh, estacionales o los pocos que hay que permanentes, se encuentran en registros de digamos de presencia de pueblos originarios prehispánicos eh, así que en el caso particular este yo he visto fotos de los materiales que representan una parte de lo que es el conjunto de elementos usados en la vida cotidiana de estos pueblos, ¿no? Mm. ¿Y, ¿Y en estos casos qué se hace con eso, eh, Mónica? Bueno, en este caso ha estado presente tanto la Secretaría de Cultura, mm. eh, eh, sé que estuvo ahí una de las subsecretarias de cultura presente sí. y también han estado presentes eh miembros de los de los pueblos originarios especialmente aquellos que tienen residencia en general hacha eh como bueno Miguel Patiño y Guillermina que los vi en las fotos ahí observando los materiales que se habían encontrado, mm. eh estos eh loncos o estos eh miembros de pueblos originarios Son aquellos que, bueno, de alguna manera nosotros consultamos permanentemente para la toma de decisiones cuando decidimos, por ejemplo, emprender una nueva tarea de campo o, o cuando registramos sitios arqueológicos o también estamos en permanente comunicación eh, cuando creen, bueno, necesitan también información sobre nuestros hallazgos, que siempre tienen que ver con... Eh, la reafirmación de sus identidades y de alguna manera eh, eh, sirven como marcadores de la pre, preexistencia eh, de, de estos pueblos en esos territorios, ¿verdad? Claro. Porque bueno, nosotros en la zona aproximada de los hallazgos de General Hacha, más o menos, sí. tenemos fechados arqueológicos, eh, perdón, eh, radiocarbónicos desde hace por lo menos unos 2.000 años de presencia indígena, uh -huh. y en otros lugares de la provincia mucho más antiguos. Claro. Eh, en el trabajo que ustedes realizaron en la previa, eh, ¿sabían que iba a pasar el, el, el, la traza del gasoducto por estos lugares? Eh, ¿Se desvió, se, se consensó de qué forma se iba a hacer la obra? ¿Cómo, qué, cómo es el trabajo previo? Bueno, mira, en realidad, a decir verdad, sí. nuestro trabajo fue con bastante incerteza en los comienzos uh -huh. porque eh, los, eh, digamos, los miembros de las empresas sí. eh, que estaban realizando la traza solo habían dejado unas cintas de colores en algunas plantas, que bueno, si ustedes conocen el suelo de La Pampa, que es bastante desolado, es bastante difícil ir siguiendo, pero eh, lo que hizo el equipo fue en base a mapas atrasados eh, que nos facilitaron de por dónde iría la traza, y después tratando de localizar estas marcas en el terreno, eh, ir, ir dentro de la zona de influencia eh, uh -huh. por donde iba a pasar la obra, eh, ir este, recorriendo más allá de lo que ya conocemos, sí. eh, la posibilidad de presencia de otros restos arqueológicos que pudieran ser afectados por la construcción. Mm. Esa es una etapa inicial, además hicimos un informe bibliográfico en, ba en base a los sitios arqueológicos ya conocidos, mm. porque bueno, en, en, el, en mi caso personal hace más de 40 años que estoy trabajando en la región. Claro. Eh, yo empecé en los 80 en Casa de Piedra, Eh, cuando era todavía estudiante, y he venido trabajando en toda esta región del sur de La Pampa desde entonces, ¿no? Siempre eh, hacia el este también, y eh, eh, siguiendo también la línea del Valle Argentino. Eh, entonces teníamos cierta información previa, claro. que fue la que facilitamos. Eh, eh, Mónica, y con estos elementos hallados, eh, que ¿ahora los tiene la empresa, se los quedó? Eh, bueno, yo... La verdad, hasta el momento lo único que vi es la noticia del diario. Claro. Mm. Eh, dice eso. Y ahí dice, sí, dice, dice eso. eso mm. Que los va a retener la empresa por un tiempo y luego mm. los va a entregar eh, a la Secretaría de Cultura, de Cultura eh, e imagino que a través de la Dirección de Patrimonio. Mm. También eh, entiendo que en algún momento iremos a revisarlos, mm. porque bueno, eh, por, eh, eh, el digamos, una cosa es eh tener digamos el título de arqueólogo que te habilita para hacer todas estas tareas y otra cosa es el ojo entrenado a ver el tipo de hallazgos mm -hmm. específicos que aparecen en la provincia de la Pampa que no se parecen a los de otros lugares, porque bueno, las mismas eh estilos de confección de instrumentos, las rocas disponibles en cada lugar, hacen que las poblaciones antiguas hayan tomado distintos tipos de decisiones. Entonces, sí a mí me gustaría verlos en cuanto pueda para ver, eh, bueno, a qué tal vez eh, periodo o a qué tipo de ocupación de ese territorio eh, se corresponden de lo que yo conozco previamente, ¿no? Claro, o sea que y, te gustaría es. estudiarlos eh, y verlos o sí. por lo menos mirarlos y sí, mm. sí, estudiarlos un poco eh, y unirlos a la información previa que es mucha la que tenemos para la región sí. no tanto justamente para General Hacha que es una zona que siempre eh, eh, bueno, hemos estado eh, eh, pasando pero no trabajando en profundidad siempre es un punto que nos quedó ahí pendiente Estuvimos en diciembre del 2021 haciendo unas visitas, pero esto fue muy previo a la concreción de, de gasoductos, ¿verdad? Ah, o sea que estos elementos que aparecieron ahí, no digo que son los primeros, pero eh, son este, una novedad. Sí, sí, sí, mm. sí. Ah. Cada, cada nuevo sitio arqueológico que aparece en La Pampa es una novedad porque mm. no es muy fácil encontrarlos. Claro. Por las condiciones ambientales, Eh, de erosión de los suelos, eh, los fuertes vientos, todo eso hace que eh, haya mucha movilidad, incluso en las zonas de, de dunas, eh, que hace que se tapen y se destapen claro. en algunos casos. Sí, sí. Y en otros, bueno, no, son tan de, no están tan a la vista tampoco. Claro. En este caso, eh, deben haber estado en la superficie del terreno mm. y por eso pudieron detectarlo. No tengo la ubicación precisa precisas y no salvo lo que he leído en el diario. Claro, sí, sí, que ahí en la zona de General Hacha está mencionado. Sí, sí, sin ninguna... Y también en la reforma. Claro, pero sin ninguna precisión, como decís vos. No, no, no yo no las tengo todavía. Está bien. Eh, bien, Mónica, queríamos tener este, información eh, sobre esta noticia, más precisiones. Este, te agradecemos eh, estos minutos. No sé si quedó algo para comentar. No, solamente esto que es muy importante recuperar el patrimonio cultural del pasado de los pueblos indígenas de la región, a mí me parece que forma parte de la historia eh, no solo pasada, sino actual de los pueblos originarios y de las poblaciones que habitan la zona, ¿no? Claro. Así que estas tareas son fundamentales para que eso no se pierda o no sea llevado por personas que, no, que después no lo reintegran a la provincia y al conocimiento general de la región. Eso no nada más. Bien, bien Mónica, eh, muchísimas gracias de vuelta y que tengas buen día. Igualmente, gracias a ustedes.